Hola, bienvenido al podcast número uno de la clase de multimedia educativa. Un podcast es un archivo digital de audio, aunque también puede ser de video, que puede ser distribuido por internet y que está vinculado a sistemas de sindicación RSS que permiten su revisión automática y periódica. El contenido del podcast es variado, pero normalmente incluye conversaciones entre distintas personas y música. Existen podcasts sobre multitud de temas, aunque su uso en contextos de enseñanza aún no está muy extendido, a pesar del desarrollo reciente de algunos proyectos acerca de cómo implementar el uso de esta herramienta con fines educativos. Estas experiencias en contextos de enseñanza ponen de manifiesto que los podcasts han aportado flexibilidad al permitir el acceso a la información sonora desde cualquier dispositivo, fijo o y móvil, pero desde el punto de vista pedagógico, Los podcasts han revolucionado el panorama educativo al promover la adición libre y horizontal de la información. En este artículo analizaremos el podcast desde una perspectiva pedagógica y reflexionaremos las posibilidades educativas que el podcast ofrece para la creación de proyectos educativos. Asimismo, enfacitar... A... Asimismo enfatizaremos la posibilidad de difundir contenidos de manera periódica y de forma sencilla, tanto por parte del docente como del alumno, para organizar redes virtuales de intercambio de información que promuevan la mejora del proceso de enseñanza aprendizaje. Por último, analizaremos las condiciones para el diseño pedagógico de archivos de audio y definiremos algunas de las actividades que se pueden realizar utilizando este podcast. Esperamos que este primer podcast sea de su agrado. Les recordamos visitar nuestro blog www podcasts de la clase multimedia.com. Gracias.